Side looks away with the cues With the pose of smiles At last in 1998's show The Todd song, no one ever sings The curfew for us The comedy divine The bulging eyes of puppets stride. Verdaderamente increíble. Eh, pero pero tremendamente increíble. Eh, no sé, esto no, no augura nada bueno. ¿Mm? Eh, Anedonia me dama esta noche en sin ninguna pifia. y es extremadamente extraño y, y ahora estoy sintiendo, bueno pues, un cierto miedo porque, bueno, no sé, eh, qué puede pasar, que se, se corta la grabación de, de algún otro tipo de, de desgracia más grave tu vida que, que arrancar en sin pifes, no lo sé, la verdad, no, o sea, aún me da pensado, a ver... Bueno, pues nada, oye, nunca era otro que, que arrancar el programa, de tu que bueno, siento raro, esto no es ni medio normal. A ver, pero pero bueno, oye, qué sé yo, pues, si es lo que hay. Bueno pues, eh, aunque por la manera de entamar no paeza porque lo normal es eh, entamar con algún tipo de pifia técnica, eh, bueno pues, no obstante estás sintiendo Radio Cuca el 107.3 de la frecuencia modulada, o a través de la nuestra página web eh, la www.radiokk.org. Y no una cosa anormal, anormal no para nada que los programas de la cuca entamen en sin porque hay gente aquí que fue unos programas eh, técnicamente perfectos, perfectos o extremadamente buenos lo que hay realmente extraño y realmente raro y realmente poco habitual y que entamen sin pifes, <ríe> anidonia Quentamen simpice es el anedónico miserable pero, pero pero, bueno, por dios, ¿dónde se vio? <risa> bueno, pues no sé, eh, ¿dónde se viera? Al caso de que oye, que oye 11 de aviento del año 2014 Son les 22 horas y 9 minutos de la noche Y bueno, pues... Arranca anedonia sin pifi, sientes al anedónico miserable falar en sin tener cometido ninguna pifi al entamu, es todo un yen y medio normal. y bueno pues esta noche mmm, venía yo con un con un run run en la cabeza ¿eh? una, una cosuca que que tenía yo ganas de preguntar más que nada porque me llevó a a hacer unos es reflexiones ¿eh? ya sabéis que este programa digo lo siempre no esperéis en este programa ¿eh? sentir ningún tipo de, de dato fidedigno un esperéis que las cosas que dice la anedónico miserable en Anedonia Nedonia te han por alguna base importante no en absoluto no no no podéis decir en dos pa qué coñe falléis este home un programa no pues falló para para decir cosas que a mí me apetece no tengo nadie detrás de verdad no soy un elemento famoso ¿Mm? El eh, mejor resulta que tiene una caterva de, de fans, ¿eh? una brañada de gente esperando a sentir eh, a su opinión acerca de eh, unos cuantos temas. No, yo no soy de esos, yo no soy famoso en absoluto. ¿eh? De fecho, eh, bueno, pues yo soy de esos que cuando están en grupo. ¿eh? Casi quieren más eh, pasar desapercibidos que ser los protagonistas. ¿eh? Eh, bueno, eh, no en todos la verdad, pero bueno, eh, muchos sí que entiendo que no tengo absolutamente nada que decir. Más que nada porque las cosas que yo podría decirles opiniones que yo podría soltar se dirían tan extremadamente heterogéneas. que por el fenómeno de la disonancia cognitiva de la que ya hablamos de algunas veces deben ser totalmente inalcanzables para la gente con la que estuviera hablando. Entonces, oye, pues siguiendo ese antiguo dicho me parece que ye indio, que, pero qué sé yo, ¿de dónde es ella? Si no ye indio, ¿ye, ye la cuca, Y un dicho de la, de la cuca. No, es la cuca, es la anedónico miserable. Eh, si no pues, eh, decir nada más. hermoso que el silencio que lo conocéis mal más quédate callado se me sí ¿eh? y la verdad que para pa andar provocando pues qué sé yo eh, ira o incomprensión en otras personas pues bueno a ver pues va a mal estar callado o valme a mí va a estar callado hay otra gente que bueno que es que pese a ello tiene ganas de ¿eh? de soltar y la mayor de la gente lo que gusta y soltar las opiniones ya sabéis que en conversaciones habitualmente la gente no escucha a los otros puede pasar que falen a la vez eso y bueno pues relativamente frecuente dos personas falando a la vez una estupidez porque se supone que uno si fala y para qué para para decir una serie de cosas al otro Pero, bueno, si están los dos hablando al vez, el otro no puede sentirles, no puede sentirles. Pero bueno, hay otra gente que lleva más educado, ¿eh? Y, y lo que falle, callar mientras el otro, mientras el otro fala. Lo que ocurre que les más de las veces, ¿eh? Esa gente no está sintiendo las palabras del su... del so del su... So, ¿eh? Del su so, colocutor, ¿cómo se dice esto? de su interlocutor, ¿eh? No, eh, no está sintiéndoles palabras a su interlocutor está sencillamente esperando el su so turno para hablar ¿eh? seguro que si vos digo pues, una una frase típica de esta situaciones eh, seguro que, que todos la, la conocéis ¿eh? que y eso de estar hablando con una persona ¿eh? y eh, la otra en perfecto silencio ¿eh? está mirándote fijamente y cuando tú calles llega en un momento en que él dice Bueno, ¿acabaste? Vale, pues ahora yo <risa> Y decir que no, no sintió nada de lo que dijiste No, no interesa nada de lo que dijiste ¿eh? Lo único que quiere es hablar es ¿eh? Eh, dar la opinión ¿Mm? Curiosamente, no sé cómo es posible Que una persona que no escucha a la otra ¿eh? Eh, piense que la otra sí la va a escuchar a ella y, eh, Una cosa realmente, no sé yo diría que curiosa, muy curiosa yo creo que todas esas personas que están tan ansiosas por hablar eh, que tienen esa ansia por soltar la, la su opinión lo que tenían de hacer no era eh, buscar el, el discutinio eh, con el alderique con otras personas no no no no están absolutamente equivocados lo que tenían que hacer y era lo mismo que yo ¿eh? yo estoy todas las hermanas callado yo no doy la mi opinión ¿eh? Eh, hay gente que lo toma bien y gente que lo toma mal ¿eh? hay gente que piensa que bueno pues que sencillamente ¿eh? mira este rapazín, que, que prudente y que, que no dice nada ¿eh? Y hay otros que dicen: Mira, este cabrón, que sibilino y que lo calla ¿eh? en vez de soltar lo ¿Eh? que. Que sí, si yo, cada uno tiene su so manera de verlo, pero en cualquier caso, toda esa gente, se llama prudente, sibilino, se llama la gente que quiere imponer las opiniones, se llama quien se llama. Lo mejor que podían hacer todos ellos y era venir a hacer un programa, un programa de radio que tenía que hacerse en una radio libre. Porque si no libre, y posible que no pudieran hacer ¿eh? un programa sencillamente con esas reflexiones, no siendo que fueran famosos, ¿eh? porque habría detrás una dirección, ¿eh? habría detrás unos anunciantes, que, que, que pedirían, pedirían explicaciones, ¿eh? pedirían resultados, pedirían niveles de audiencia, todo eso en la radio libre no importa. La radio libre nada más viene el que tiene ganas de ponerse delante de un micrófono y contar cosas. ¿eh? Si esas cosas son sencillamente reflexiones y pensamientos que te pasen por la cabeza, no pasa absolutamente nada. Y cuál era la reflexión que traía yo en la cabeza mientras. se iba subiendo para acá, para la, pa la cuca ¿eh? Oye, esa cosa que yo decía a ver pues hoy voy a falar en la cuca bueno pues bueno voy a contar algo que seguramente pues bueno muchos vivisteis porque no lleva tampoco una una cosa excepcional el otro día fui a a ver al al hospital una persona que bueno pues que tiene una una enfermedad ¿eh? Eh, bueno pues degenerativa Eh, que no tienen ningún tipo de cura y eh, que en todo caso lo que sí puede tener y es una ralentización ¿eh? puede evolucionar muy despacio puede llegar casi casi casi a frenarse ¿eh? casi que a frenarse eh, pero bueno para eso pues la gente que tiene esta esta enfermedad concreta pues tienen que, bueno, tienen que seguir una serie de recomendaciones, eh, seguir una serie de hábitos de vida y, y abandonar otros. ¿eh? Otros que, bueno, porque en principio son nocivos para todos, pero que, bueno, pues en ese caso, si ya tienes una enfermedad degenerativa, pues, bueno, pues ya más posible que sean también, también eh, realmente problemáticos para pa ti, ¿no? Eh, bueno, pues en concreto esta persona que os digo, eh, pues bueno, pues tiene esos hábitos nocivos, tiene varios, ¿eh? y no tiene la más mínima intención de, de abandonarlos. ¿eh? Eh, periódicamente, pues eh, sufre una, una crisis tras la enfermedad que, que lo obliga a, a un ingreso hospitalario, un ingreso hospitalario en el que, bueno, pues poca cosa pueden hacer. Eh, bueno pues pueden estabilizarlo y cuando está estable volver a volver a mandarlo pa la socasa en la que pues él está esperando poder ir para poder volver a los a los esos hábitos insanos insanos pero bueno pues generalizados en en buena parte de la población la gente con la que yo estaba hacían por por convencerlo reñíanlo incluso Eh, para decir, no, no puedes hacer eso porque si fais eso no ves lo que te pasa eh, que estás cada vez más cerca de, de la muerte y tal. yo la verdad que estaba allí y sí, pues no podía decir que lo que decían aquellas otras personas fuera mentira ¿no? y era verdad que estaba más cerca de la muerte por hacer por eso pero... Por otro lado, no me sentía yo con fuerza moral para recomendar que, que no lo hiciera. Eh, porque claro, ¿qué es más importante? Eh, ¿Vivir mucho tiempo o estar a gusto mientras se vive? ¿m? Esa persona supongo que disfruta ¿m? de una manera intensa de, de los sus hábitos nocivos. Eh, porque tiene que dejarlos a lo mejor. Quiere más, vivir un par de años ¿eh? Podiendo, pudiendo eh, abandonarse a, a los vicios ¿eh? y disfrutar que vivir otros diez, a lo mejor una vida anodina, triste. ¿eh? Yo creo que cada uno tiene que, no sé, ya sabéis que yo muchas veces digo eso de que, bueno, pues para mí lo... Lo más importante, lo, lo más sagrado eh, del universo y la voluntad, la voluntad humana, ¿m? que el hecho de que cada persona pueda ejercer la, la su voluntad. ¿m? Bueno, sí, vale, ahora los que no tenéis de sentir esto, diréis eso, de bueno, y si uno tiene la voluntad de matar a otro, bueno, es, ya hubo bien de programas en los que me dediqué a. ¿Eh? a de explicar el mi concepto de la de voluntad infinita eh, y a de explicar cómo bueno pues cuando se eh, ama la voluntad eh, de esta manera pues pues no es posible coartar de ninguna manera la voluntad de los demás eh, entonces es, bueno pues siguiendo ese principio que yo no me considero quién Para pa decirle una persona, eh, abandona las cosas que te faen disfrutar. Es inúfiertamente eh, otra cosa. Oye, a lo mejor puedo aconsejarlo. Puedo decir, bueno, pues oye, vas a ese, puedo. nada, porque no soy yo quien para dar consejos en aire. Eh, lo que puedo en todo caso bueno, pues dar una descripción, ¿eh? una serie de información que a lo mejor la persona en cuestión no tiene. Dice, mira, pues, oye, este, este vicio, este consumo, esta manera de vivir que tienes, pues, eh, las consecuencias que puedo tener al nivel de la enfermedad, pues, son acelerada, tal, no sé qué, cuando Si lo dejes, pues, bueno, pararían. Pero, entonces, claro, él podría decirme, eh, vale, sí, pero para él quiero yo que pare, si tengo que dejar todas estas cosas, ¿qué me queda? ¿Qué, qué yo es lo que puedo hacer para disfrutar? para pasarlo bien, no tengo que volverme un anedónico como tú un tristón ¿eh? de mierda que, que, que, que ni disfruta ni nada bueno, no, no, no, no hay falta ¿eh? volverse anedónico puedes, puedes seguir con los dos vicios porque la verdad que bueno, pues a lo mejor precisamente es una de las es una de las razones para que yo piense de esta manera porque bueno, yo no soy una persona que, que disfrute especialmente Ya lo sabéis, de sobra sobra ¿eh? eh, si disfrutara pues no me llamaría el anedónico miserable, ¿eh? llamaríame de otra manera, ¿eh? el anedónico miserable, no, eh, porque no sería anedónico, entonces no tendría sentido llamarse anedónico cuando no es anedónico, no hemos A mi paz me lo dito que bueno, hay muchos nombres por ahí. Hay mucha gente que se llama Utimio, ¿eh? Eh, y, y, y nunca nun de, de buen humor. Autimio creo viene a significar una cosa así como eh, buen ánimo. ¿eh? Hay gente que se llama Feliciano y que nunca está feliz. ¿eh? Por, vamos, ¿eh? <risa> mogollón de mogollón de cosas de esas. Pero bueno, yo en mi caso anedónico, que no llevo un nombre muy muy muy típico muy tradicional eh, anedónico soy porque porque tengo anedonia. ¿Mm? hasta cierto punto hasta cierto punto porque uno que tenga anedonia de verdad muy intensa pues dirá Oye, ¿de qué va este? diciendo que tiene anedonia me gustaría imitar como él ¿Mm? bueno va joder de verdad lo mío tampoco es que sea ya una cosa extremadamente intensa como como como gente que lo tiene como síntoma de algún tipo de, de enfermedad psíquica eh, lo mío es una cosa más light ¿eh? Incluso eso y light, incluso ya suave, ¿eh? incluso eso y insípido. ¿eh? Y una cosa muy curiosa, sí, a lo mejor y una y una buena manera de, de describir el mio paso por este sitio y es bastante insípido. Ahora mismo, ahora mismo, también es verdad que, ¿eh? pues que bueno, pues que en el son momento no fue insípido y que a lo mejor ya un otro tiempo, en el futuro. Eh, en el que tampoco y en el, en el que tampoco y insípido, en el que deja de, de ser insípido y, y vuelva a ser una persona que de, disfrute normalmente de, eh, de la vida, de eh, de las mil cosas que pueden hacerse ¿Mm? porque es verdad que en la vida pueden hacerse mil cosas y entonces siempre bueno pues puede quedar esa esperanza. Pero de la misma manera eh, bueno pues puede haber gente que diga bueno pues no No, no me apetece esperar, no quiero esperar. Estoy pasándolo tan extremadamente mal que no tengo ganas de, de esperar un momento mejor. ¿Eh? Eh, son los que deciden, pues bueno, quitarse la vida, suicidarse. ¿eh? Una, una cosa, un concepto, una acción que en, en tu país... ¿Eh? No sé, en otros sitios, yo siempre digo eso, hay los que dicen, porque España y tal y cual, digo, bueno, sí, y es verdad, España es tal lo cual, pero tú te vas a ver cómo son los demás. Eh, no tengo yo ninguna esperanza de, en creer que los demás sean mejores que nosotros. ¿eh? No lo sé, no lo sé, a lo mejor resulta que sea a lo mejor resulta que no. Joder, otra vez vuelvo a estar. Perdona y un segundín, porque vuelvo a tener. ahora coño los cables de, de de los auriculares enredados entre los pies y y les pates de la silla ¿no me sentís de vez en cuando así hacer eh? eh, rollos con la silla que fañiquiñiki no estoy haciendo el niñiquiñiki con nadie ¿eh? y es la silla nada más eh, hombre supongo que sí, sí, sí, si hicieras unos movimientos similares a los de Eh, a los de follar en Timbarsilla, pues el sonido iba a ser iba a ser una cosa similar, pero bueno Bueno pues que estaba yo con el tema del del suicidio estaba ¿eh? yo con el tema de este excesivo valor no sé que se da a la vida bueno, muchos a lo mejor diréis pero bueno pero pero este rapaz a ver unos días diciéndonos que la vida es una cosa tan increíblemente formosa ¿eh? bueno que, que conste que yo no digo exactamente la vida ¿Eh? yo soy más tendente a decir la voluntad ¿eh? Eh, eh, tiene una sutil diferencia, muchos podéis decir coño, pues la, la voluntad, la voluntad implica eh, eh, para poder ejercer la tu voluntad tienes que estar vivo ¿eh? y ejercerla plenamente bueno, sí, pero lo que ocurre es que por una parte ¿eh, eh, no se dan las condiciones para poder ejercer la voluntad eh, eh, al deseo de cada cual Hay muchas, muchos muchas cortapices, ¿eh? hay muchas muries, eh, hay muchas maneras de coartar la voluntad. Bueno, pues vivimos en un mundo que coarta la voluntad de muchas maneras. Hoy me parece que aprobaban a los políticos la ley de libertad ciudadana. Ellos llamanla la de, se, de, ¿cómo la llaman? los no, de seguridad ciudadana. Yo llamo la directamente y he puesto a usar eufemismos, yo llamo la de libertad ciudadana. ¿eh? debería llamarla de extrema libertad ciudadana. Bueno, pues esa ley tan, tan llena de, ¿eh? de, de normes que permiten coartar, cohibir la. la ¿eh? el libre ejercicio de la voluntad de. de los individuos. ¿eh? Eh, plena, llena de ellos, lleno de ellos. Eh, y entonces por eso, pues oye, pues muchas veces seguramente habrá personas que te dan contentes con el resquicio de voluntad que siguen pudiendo ejercer, incluso hay personas felices eh, siendo siendo esclavos, siendo prisioneros, ¿eh? felices dentro de ese cachonín... en el que en el que dejan vivir dentro de la jaula. Bueno, pues perfecto, si sí, ellos son felices, hombre. También es verdad que son felices porque no tienen capacidad eh, decisoria, porque no no conocen lo suficiente. como para poder eh, decir si efectivamente son felices o ríen más tarde de otra manera, ¿eh? Eh, a lo mejor también y eso, a lo mejor precisamente la eh, ta voluntad, está acuartada hasta la so voluntad de, de conocer. Bueno, qué coño, no tiene voluntad de conocer. Bueno, esto es una reflexión para otro día. Otro día voy, otro día voy a, eh, a reflexionar acerca de este, de este otro tema ¿eh? de, de los que están felices en, en la caverna. ¿eh? Eh, de los prisioneros de la caverna esos de Platón los encadenados que tan felices estando tan encadenados eh, tan, tan felices estando ahí no quieren no quieren que los suelten no quieren que los suelten pasa como con los animalinos cuando tan siempre eh, es que nacieron no conocieron otra cosa que, que la jaula eh, y el día que los sueltas no salen de la jaula no quieren no quieren salir quieren más quedarse dentro porque es lo que conocen ¿Mm? Y, el, y el sitio que lleve familiar para ellos el sitio que lleve seguro bueno pues nosotros estamos prácticamente igual yo creo que la mayoría de la gente que, ¿eh? que, que vive bueno, relativamente feliz relativamente satisfecho siendo, siendo esclavos ¿eh? si de algún día ellos dan la, la oportunidad de ejercer ¿eh? de la su voluntad ¿eh? seguramente la refugiaría seguramente se espantarían volverían corriendo al, al refugio de Eh, del estado que ríen, que los políticos que tomaran decisiones por ellos, que ríen una policía que, eh, que usara la fuerza bruta para para pa, pa defender el el el su esclavismo, la opresión. Pues es eh, imposible, bueno, es eh, muy posible. Eh, no sé si visteis la peli esta que tanto me gusta, de la que tantas veces falo, la de la de Matrix. En eh, el momento es en el que el personaje de de Morfeo y explica al personaje de Neo que bueno pues que hay hay mucha gente que siendo siendo esclavos y prisioneros y alimento de las máquinas son tan dependientes de como dice son tan dependientes del sistema que matarían por protegerlo Bueno, pues esto viene a ser una, una cosa igual eh, Bueno, pues cada vez que, que veáis un, unos policías pegando ya la gente Pues podréis ver que están tan increíblemente integrados en el mismo sistema Que eh, que los mantiene prisioneros Que están zurrando y a los que libera los. Bueno, pues oye, en fin Ya lo que hay, ¿no? Ya lo que hay eh, Ocurre que tampoco... Tenemos la opción de decidir si queremos seguir siendo prisioneros o queremos seguir libres. Si queremos que otros tomen las decisiones que nos afecten o si queremos tomarles nosotros solos. ¿Mm? Oye, pues seguro que habría mucha gente que valorase y diría, hostia, el Estado... dame muchas cosas, dame educación, dame eh, sanidad, dame alcantarilles, ¿no? como decían el, los del Frente Judaico Popular en ¿eh? la vida de Brian, ¿no? Oye, danos todas esas cosas, el Estado, o sea que vamos a quedarnos con el Estado. Y a lo mejor había otros que dirían, venga, pues nosotros vamos a intentar vivir sin él, ¿eh? vamos a, a intentar educarnos, curarnos ¿eh? por nosotros mismos y vivir por nosotros por nosotros mismos bueno, toda esta diatriba sobre la libertad y la voluntad y que, joder, pongo a hablar de este de este tema y la hostia ¿eh? Eh, emocionóme emocionóme y <ríe> me a hablar a lo mejor más tiempo del que del que debería eh, bueno, más tiempo del que debería ¿no? que el programa yo me fallo de lo que me da la gana, todo el tiempo que me, que me da la gana, estaría bueno, hostia, joder <risa> en fin, bueno, pero eh, la verdad es que toda esta diatriba también tiene el so, ¿eh? el so aquel para hablar de, de este otro tema del que estaba hablando, porque si considero la, la voluntad ¿eh? tan increíblemente ¿eh? sagrada e intocable, pues una cuestión que no deja de ser pues una decisión del individuo. Eh, y a la decisión de, de morir ¿Mm? y yo creo que todos los individuos debieran ser libres para poder tomar esa, esa decisión eh, yo creo que la persona que tiene la enfermedad degenerativa y disfruta con determinados comportamientos que eh, bueno pues que aceleran la degeneración pues al fin y al cabo oye pues y a la decisión que toma ...él toma la decisión de disfrutar... ¿Mm? ...esa persona quiere disfrutar... ...quiere disfrutar de esa manera... ...que, que fae mal... ...bueno pues igual decidiólo... Eh, ...tú puedes informarlo... Eh, ...pues ahí datos... ...que a lo mejor él no conoce... ...y que pienses que bueno, está pues, bien que sepa... que pueda decidir más... ...de una manera más informada... ...más eh, más libre... ...cuanto más alguna persona más libre ye... ¿Mm? ...pues ahí esos datos... Eh, pues incluso pedí que oye pues que, que por favor que tú disfrutes con la con la so presencia y que a lo mejor mmm, desearías que, que siguiera más tiempo aquí ¿m? hasta qué punto eso es un motivo para hasta qué punto puede uno ¿m? querer la presencia de otro si ese otro sabes que por estar presente y, y infeliz hasta qué punto no puedes oye pues aceptar eso decisión celebrarla porque un... da algo que decidió esa otra persona y bueno pues aceptarlo y acompañarlo y no no presionarlo no no chantasíalo no sé no sé yo una cosa compleja eh yo una cosa compleja seguro que conocéis también gente que bueno pues que estaba facendo eso que llame el luchar contra una enfermedad consta que yo estoy totalmente de acuerdo con ese término del ¿eh? de, de luchar con una contra una enfermedad y el, el concepto que, que está detrás de ello el concepto al que se refiere porque precisamente creo que la, la voluntad tiene mucho que decir en ¿eh? el devenir de una enfermedad na, una evolución de una, de una enfermedad eh, yo creo que si... Una voluntad decide oponerse a una enfermedad, pues oye, de, de alguna manera, sea porque se refuerza el sistema inmunológico, que ya lo que, bueno, pues más o menos, parece que paz que ya lo que pasa, eh, sea por un motivo que sea, bueno, pues el, esa enfermedad se ralentiza, puede llegar a frenarse, puede llegar a curarse. Eh, la persona que, bueno, pues que se abandona, ¿m? que decide no luchar, porque no deja de ser una decisión también. ¿m? una decisión que si la persona está está eh, informada pues puede tomarla libremente y decir, oye, pues yo no quiero luchar contra la enfermedad yo conocí más de una persona que sencillamente llegó un momento en el que dijo, mira, pues acabo ya en un lucho más Estoy acordándome de, bueno, pues el caso que me resultó más más impactante porque a lo mejor posiblemente ya era el, el más cercano Eh, el de una persona con una enfermedad degenerativa bastante bastante terminal ¿m? podríamos decir pero que llevaba con esa enfermedad pues por pues muchos años muchos años y bueno pues como estaba hablando de esta otra persona de la que falen antes en el momento que sentía una, una crisis un empeoramiento agudo de, de esa enfermedad pues acudía a Al, al hospital, a las autoridades sanitarias, y bueno, pues eh, ingresaban unos pocos días, eh, daban y bueno, pues sabe Dios qué sustancias, y el caso y que me lloraba y volvía a la vida... ¿eh? Pero claro, llegó un momento en el que, bueno, pues, por lo visto, la enfermedad progresara ...progresara en forma, y bueno, pues ya no se pudieron hacer nada. Eh, Lo único que poder hacer fue dejar pasar un poco el tiempo hasta que bueno pues recuperó espontáneamente un poquitín, pero bueno pues ya eh, diciendo que de ahí en adelante, cuando volviera, que ya no podían hacer nada. Entonces, esa persona, como que en ese momento, Paz, mmm, que tomó una decisión. ¿eh? No sé si es verdad, porque yo eh, na, eh, na so cabeza, ¿eh? nintaba, ni estaba en su cabeza, ni pregunté. Ni falé con él. Solo sé que, que yo lo sentí decir. Y creo. Creo, porque bueno, ya sabéis que la memoria miente y engaña muchas veces. Pero si no fue esto lo que he dicho. Y que bueno, pues la su actitud fue lo que a mí me susurrió. Yo creo que sentí decirlo de... Ya esto acabó. No puedo hacer nada, esto acabó. Y bueno, pues yo en el momento que sentí decir eso. que fui a visitarlo, cuando estaba... ...ingresado, y bueno, pues seguía siendo exactamente la, la misma persona... ...digamos que yo conocía, ¿eh? De siempre... Eh, ...bueno, pues cabeza baixo, un poco triste... ¿eh? ...resignado más que triste, se diría... ...pero bueno, más o menos el mismo... ...y bueno, pues un tiempo después, poco tiempo después... ¿eh? ...a lo mejor una semana, dos después, más tarde, no sé, un mes... vale ...no me acuerdo exactamente, no ya era mucho, no fue a mucho tiempo... Pues fui a verlo a la, a la su casa. Y bueno, pues ahí ya me dijeron ¿eh? las personas que estaban con él que ese mismo día, cuando hicieron cuando el alta del hospital y volvió para casa, eh, metióse en la cama y no volvió a salir. ¿Mm? Yo supongo que se metió sencillamente a, a esperar. ¿Mm? Él de. decidió dejar de, de luchar. una decisión totalmente respetable, eh, una decisión a la que no tengo nada que decir. Si esa persona estaba cansada de luchar y consideró en ese momento que ya no había nada que hacer y y que quería deshacerse, eh, pues pues se deshizo y esperó tranquilamente, serenamente a a morrer. Sí, é verdad, tengo que decirlo también que en ese momento Eh, ya no era exactamente la persona que yo conocía lógicamente seguía siendo él a ver yo eh, eh, ya sabéis que bueno mmm, seguía teniendo la sustancia el alge seguía <risa> sí, siendo la misma persona pero vosotros me entendéis perfectamente cuando digo que eh, que ya no era él que ya era totalmente diferente eh, no sé si bueno pues ¿eh? si si si bueno que no tengo palabras pero que vosotros seguramente ya ya conocéis perfectamente el eh, a lo que me estoy a lo que me estoy refiriendo al, al momento si alguno son mayor tuvisteis la la desgracia de de vivirlo y sabéis perfectamente a lo que me refiero a ese momento en el que en el que una persona eh, decide decide a su voluntad eh, el, En, el, en ese momento sagrado, en esa decisión sagrada Que llena que su voluntad Pues decide que, que, quiere, morrer, ¿eh? que quiere morrer Que quiere morrer que ya está Bueno, pues cansado, de, cansado de, de vivir, de luchar Y que decide morrer Puede gustarnos más o puede gustarnos menos Pero bueno, pues no deja de ser la su decisión, ¿verdad? Yo creo que sí que llega la, la su decisión y que los demás no debiéramos decir nada. Sigue sintiendo anedonia Sigue sintiendo al anedonico miserable Sigue sintiendo Radio Cuca. La radio libre de vio, La radio del queso de un kilo Radio Esa es nuestra página web A través de, de esa dirección Puedes sentir todos los programas de Radio Cuca. 1.07.3 que nuestro punto en el dial, sigue que, ¿eh? es? Peruvieu Peruvieu, de algunos barrios de bieu, de algunos alrededores de Ubieu eh, yo curioso, yo curioso, estamos aquí, ya vamos, ¿eh? ya vamos para 32 años Y, y todavía no se nos siente bien en la nuestra ciudad. Pero bueno, oye, todo llegará, todo llegará. Bueno, llevo momentos en los que no se nos sintió bien en la nuestra ciudad. te ocurre? Que ahora mismo no se nos siente bien a través de si, 107.3 en la nuestra ciudad. Pero por embargo, nunca se nos sintió tan increíblemente bien en la Patagonia. Atravies de la nuestra página web La muerte ¿eh? De la muerte falaba este cantarín ¿eh? Este cantarín que, que vos puse ahora mismo Que pudiste sentir De la muerte ¿eh? Falaba yo también En antes cuando cuando contaba a todos pues a estos casos de la gente que decide no vivir más ¿sí? sería porque tan enfermos o sería sencillamente porque lo deciden ¿sí? eh, no claro que tenga eh, que coexistir ningún tipo de de trastorno ¿sí? con, la, con la decisión de, de poner fin a la vida ¿sí? Supongo que sencillamente hay personas que, bueno, pues que entienden que, bueno, pues una situación más, más deseable el no sentir absolutamente nada ¿eh? que, que el sentir de aquí cosa, que estar vivo. ¿eh? Oye, no es cosa tan rara, aunque aquí sea tan tabú que ¿eh? que lo silencien. Estamos en Asturias. ¿eh? La Radio Cuca está en Asturias eh, Asturias, la principal causa de muerte ¿eh? De la gente adulto ¿eh? Y el suicidio eh, Vale, sí, en los niños no hay el suicidio En los viejos tampoco hay el suicidio ¿eh? Pero entre la gente de mediana edad Y el suicidio ¿eh? Y es sencillamente eh, decidir ¿eh? que no mmm, desea seguir viviendo y es verdad que bueno pues que esa puede ser una decisión que tome una persona ¿m? en ausencia de ningún tipo de condicionamiento o puede ser que empuyen que otros otros a ello ¿m? que empuyen porque bueno pues estos que se suicidan porque los echen de de la socasa porque los, los desahucian Bueno, pues yo pienso que ahí digamos que la decisión era del individuo, pero que fue una decisión mediatizada por por, un, por una fuerza bruta, por un poder ¿eh? que, que ellos impuso eso, el echarlos de, de, la, de la, su casa. ¿no? ¿Mm? Claro, otra cosa que también yo creo que bueno, pues que influye mucho en el en el fecho de suicidarse, no suicidarse. Si no, de hecho, yo creo que se suicidaría mucha más gente, porque teniendo en cuenta que vivimos en un mundo totalmente esquizofrénico en el que es absolutamente imposible poder desarrollarte, poder hacer las cosas según los dos deseos, según la, la tu voluntad. No, no para de hablar de, de voluntad. ¿m? Pues bueno, pues seguramente habría mucha más gente que se suicidase. si no fuera por por un motivo, ¿no? por un motivo que yo creo que es importante, porque esas personas ¿eh? Eh, sienten que bueno pues que hay otra serie de personas que sufrirían mucho con la con la falta, sencillamente porque nun, los demás no podríamos entender ¿eh? que de algunas personas a las que nosotros queremos Deixaren de estar ¿eh? Deixaren de estar De estar presentes eh, Se convertirán en, en En ausentes ¿eh? desearemos de tenerlos ahí con nosotros Hay gente con la que nos presta estar Y gente bueno, pues que consideramos que pueden aportarnos muchas cosas Y que, que disfrutamos estando con ellos Son gente a la que queremos ¿eh? Y por eso queremos que sigan ahí y no somos somos egoístas bueno, ya sabéis que yo eh, que yo defiendo el, el egoísmo como bueno, pues un, un egoísmo otros lo llamaron históricamente egotismo, que viene a ser que al buscar el, el máximo bien para uno mismo pues supone ¿eh? buscar el máximo bien para todos, porque es imposible que tú te es absolutamente bien si hay de algún otro que te ha mal, pero bueno, ahora estoy hablando más de, del egoísmo según ese concepto, ese concepto más clásico, ¿eh? más negativo de ese egoísmo, como el querer lo bueno para mí y, y, y no pensar en lo bueno para los demás, ¿eh? ese egoísmo light que yo digo, porque el egoísmo extremo, por mí, lleva. Y de algo muy positivo voy a llamarlo egoísmo light y los que teáis de sentir ranerdonia y conocéis las mis reflexiones pues seguramente lo entendéis perfectamente, los que no, pues mira, siento mucho de este programa Yo pues estoy ya de repetirlo y es mío, coño digo, digo lo que me da la gana ¿eh? y por eso voy a hablar voy de, de este egoísmo negativo como egoísmo light ¿eh? egoísmo light Pues bueno, que es un de ser una posición de egoísmo light el, eh, el Si una persona a la que quieres Bueno, pues toma la decisión de, de suicidarse, de morrer ¿sí? Y tú lo sabes, precisamente, seguramente vas a hacer todo lo posible Para chantajearlo, para, eh, para intentar evitar que falleja eso ¿sí? Para intentar coartar la su voluntad, la su decisión ¿sí? Claro, porque, joder Pues sí, también, y es verdad, nosotros, eh, la mayoría de la gente somos egoístas light, también en, en, en algunos aspectos, incluso los que vamos de guays por la vida, como yo, que decimos, oh, el egoísmo tope es lo mejor para mí, para que sí se haya para todos. No, es mentira, yo también tengo eh, egoísmo light, claro, como por no tenerlo. ¿eh? Y es verdad que, bueno, pues que la mayoría de la gente... ¿eh? Eh, sintiendo a lo mejor también ese egoísmo extremo positivo que yo digo el intentar buscar el, el bien de los demás pero en este caso a lo mejor no llegando al extremo de buscar el, el, el propio de, de ti mismo pues también se, se corta en lo mejor pues es una persona que, que por, por sí mismo pues a lo mejor pondría fin a todo suicidarias, a lo mejor no por nada grave, no porque tea extremadamente triste, sino porque dice va entretar y inundar, pues casi mejor no untar, así por lo menos a ver no llegue disfrute especialmente, de vez en cuando encima paso lo mal, bueno pues oye si no toi seguro que ya ni disfruto ni deixo de disfrutar, no pasa nada y toma toma esa decisión. O no la tomo porque precisamente entiende que bueno pues que, que el individuo ¿m? que a lo mejor no es del todo individual <ríe> parece una paradoja pero yo no creo que sea tal. El, el individuo y un círculo muy grande, yo creo que el individuo no se eh, constriñe a, a las dimensiones del, del de la entidad física de un organismo. Eh, eh, oye yo Pues Como os diría yo eh, A ver Una persona no es exactamente un, un, un ser cerrado En sí mismo eh, No está de la piel hacia adentro eh, Y tiene unos furaquinos en el focico Unos huellos en las orejas Que permiten conocerlo de fuera Yo no creo que sea así A ver son Todo esto no dejen de ser reflexiones filosóficas y constructos teóricos para intentar de explicar el mundo ¿Mm? eh, de esa manera la mi reflexión filosófica ¿eh? y en mi constructo teórico pues fala de, del individuo como una gran burbuja, ¿eh? que eh, en la que digamos que el individuo oye como casi todo lo que yo pienso y más eh, rasgo que está mejor dicho los componentes del individuo ...son más rasu que estado... ¿eh? Eh, ...yo creo que hay... El, ...el punto máximo... ...digamos que el individuo... ...imagine hay una gran esfera... ¿eh? ...una gran esfera en el centro de la cual... ...está eh, la entidad física... ¿eh? ...el organismo físico... ¿eh? ...y el punto donde... Eh, ...más individuo hay... ...más nivel de individuo... ...a tope eh, si ...ahí está a tope... ...pero claro... ...todo lo que abarque en los dos sentidos... digamos que también forma parte del individuo, porque está influyendo el individuo. ¿eh? Todo lo que llega a percibir está influyendo el individuo. Y también es verdad que las demás personas, los demás individuos con los que tienen relación, pues también formen parte del individuo. ¿eh? Digamos que ese individuo tan individual que yo defiendo, al final es eh, eh, una interacción con, con otras entidades. ¿eh? Eh, y, y la relación más fuerte pues establezca unas pocas entidades y esas pocas entidades pueden tener una influencia muy grande sobre la, la tu voluntad ¿eh? sobre la, la voluntad de ese sí, de sí primer individuo y a lo mejor precisamente por eso si sí, sí primer individuo es individuo básico eh, pues entiende que, que no tiene que poner ¿eh? fin a su vida que él por sí mismo pondría fin a su vida porque diría bueno pues yo no quiero provocar este sufrimiento, este malestar a, a esta otra gente con la, ¿eh? con la que la mi individualidad interacciona de una manera tan intensa ¿eh? manda huevos que ¿eh? Eh, yo que en el día fui tan increíblemente materialista yo que en el día fui de los que decía que eso de, del amor que era física y química o sigo pensando que hay física y química y todo lo demás ¿eh? porque la verdad que ahora mismo soy bastante unitarista ¿eh? monista podría ser yo creo que el monismo y el pluralismo ¿eh? Eh, son dos pares son dos cares de la de la misma moneda, ya veis que falaban no hay mucho tiempo de las caras de la moneda ¿eh? Eh, pues yo sigo pensando sigo pensando esa Esa misma cosa cuando falo de, del del individuo, ¿eh? cuando falo de del amor manda narices, que yo pienso que ella es la fuerza más, la fuerza más importante ¿eh? de todos a los que estamos sometidos. Ella es el tipo de fuerza que es ella. ¿eh? Eh, hay noveles de ciencia ficción por ahí muy interesantes que que falan de ello como una fuerza equiparable a la de la gravedad o, o la interacción nuclear fuerte. ¿eh? El magnetismo. ¿verdad? el amor como una, una fuerza más creo que ya era la saga de Hiperión de, de Dan Simmons donde, donde se refería a ello que también tenía mucha influencia sobre ¿eh? el devenir de, del universo pues yo pienso pienso exactamente así ¿eh? porque ya la cosa que más influye que más puede influir en la voluntad ¿eh? la fuerza que más puede influir en la voluntad yo creo que ya es esa ¿eh? y si algo puede fluir tan fuertemente en la voluntad joder pues sí que hostia, hay una fuerza poderosísima pues yo creo que sí que hay que hay una fuerza poderosísima ¿Eh? coño la, ah no iba a decir la hora brujas no que va son todavía les les 11 de la noche no llegó todavía la, la hora de, de los brujos y los bruxes, ¿eh? que dito que ya los brujos y los brujos supongo que se habrán pasado para pa, ponerse más adelante porque ahora ya tanto todo el mundo despierto a las a 12 de la noche, a medianoche. Hay una cantidad de actividad por ahí tremenda, ¿eh? Tremenda. No llega la bruja ni nada. Y tanto hablar de, de la muerte... ¿Queréis que os cuente yo cómo...? ¿eh? ¿Cómo veo yo la muerte? ¿Cuál es mi, el, mi concepto de, de muerte? Bueno, venga, voy a decirlo Y es una paranoia muy, muy filosófica muy, No sé exactamente si sí, filosófico y, a la, y a la palabra Bueno, ya vos decía que yo veo casi todo ¿eh? Casi todos los fenómenos que me rodean Yo veo los más como, como rasgo que, que como estado Eh, y en general tiendo a ver las cosas más como un continuo Que, que como momentos eh, fichos particulares eh, Momentos en el tiempo eh, Fenómenos discretos, me parece que ya era como, como se decía eh, Cuesta me trabajo pensar que, que la muerte sea un momento Pero todo más bien eh, con forma de esferes eh. Vaya paranoia, ¿eh? esferes Pienso que, que ese momento En el que el organismo Deja de funcionar Lo que tradicionalmente consideramos La, la muerte ¿m? Pienso que llena más El centro de, de la esfera ¿eh? Eh, Pienso que eso eh, No enye el entamo de la muerte Ni tampoco el fin de la muerte Pienso que la muerte Y algo más, más continuo ¿Mm? Pienso que la muerte es una cosa que, que empieza bastante en antes de ese momento y que termina bastante después. ¿Mm? Eh, yo creo que la muerte empieza cuando, bueno, pues, cuando el, el organismo, el individuo, pues digamos que ya empieza a bajar ¿eh? y empieza a acercarse a ese momento del fin del funcionamiento. Eh, pienso que sí y el momento en el que todos esos otros eh, individuos, todos esas otras voluntades que interaccionen con él, pues ya empiecen a, a asumir que bueno pues que en un tiempo más menos tal pues que este organismo va, va a dejar de, de funcionar. ¿Mm? Eh, el propio individuo seguramente ya bueno pues ya entiende que, que el organismo va a dejar de, de furular eh, Y ese tiempo preparatorio digamos eh, que los demás pues bueno van utilizando para prepararse para pa ese momento intenso ¿m? ese momento de centro de la esfera ese momento en el que se va a producir pues bueno pues el, el fenómeno más importante de todo lo que a la dimensión de la muerte ¿m? que después de que se produzca tampoco tampoco yo creo que, que digamos que se terminó la muerte ¿m? Yo creo que, que todavía continúa de una manera muy intensa, lógico, y una esfera. ¿eh? Y de la misma manera que, que el enantes, el acercamiento, y digamos, cada vez más intenso, ¿m? y va ganando en intensidad hasta llegar a, sí, a ese momento de clímax. ¿eh? Eh, después de ahí lo que empieza es una disminución, pero al principio y muy intenso también. Eh, a la gente, a las voluntades que interaccionaban con esa voluntad que dejó de existir ¿eh? bueno, pues duellos intensamente ¿eh? recuérdenlo, recuérdenlo continuamente ¿eh? sigue vivo en el recuerdo, eso que, eso que dicen, sigue vivo en el recuerdo digamos que el recuerdo sigue activo, ¿eh? sigue muy activo cada vez se le recordará menos ¿eh? esto no es malo, esto no es ningún... ¿eh? Eh, no hay algo por lo que haya que sentirse culpables Aunque seguramente mucha gente en, el, en ese proceso de duelo Se sentirá culpable por tener este sentimiento Y por ir esqueciendo poco a poco ¿eh? Eh, La muerte va alargándose y va perdiendo intensidad ¿eh? Hasta que llega un momento en el que Supongo que llega el momento En el que ya puede bueno, pues recordarse de ese mes en cuando ¿eh? Ese ser, esa voluntad, ese individuo que dejó de, de existir, ¿no? ¿Mm? Ese es más o menos mi concepto de, de la muerte. El continuo, la esfera, ¿eh? el momento de la intensidad máxima, ¿eh? e, y el momento de acercamiento, y el momento de alejamiento. ¿eh? Y es como un volador, no sé, salvándoles. las distancias, como ese volador que en un momento sube, está subiendo, ¿eh? hace ese momento intenso, explota, ¿eh? así el momento intenso, el momento del cese del funcionamiento del organismo, y después la vara va cayendo. ¿eh? No es exactamente lo mismo porque ni cuando sube ni cuando baja eh, hay variaciones en la intensidad, y eh, yo creo que sí hay variaciones en la intensidad, ...que nos vamos acercando... ...vamos asumiendo... ...que eso va a pasar... ...eso sucede... ...un momento más intenso... ...y después digamos que... ...poco a poco, muy poco a poco... ...va perdiendo esa... ...intensidad... ...lo que en un instante llegue... ...el centro... ¿eh? ...el centro de todo pensamiento... ...pues... ...yo posible que llegue un momento en que... ...en que ya... Pues ya no se llegue al centro... ¿Eh? Supongo También es verdad que dicen los Psicólogos ¿eh? Que Si una persona no No supera la muerte De, de otra Pues es que no resolvió Adecuadamente el duelo Puede ser O a lo mejor sencillamente Decidió que no quería superarlo Que no tiene por qué superarlo Que quiere seguir Sintiendo dolor y esa también es una decisión de del individuo ¿no? Yo creo que sí. Padme sinceramente que que efectivamente sin sí, allí. Pasan los años. Pasa tu vida, pasan los meses Pasan tus días, pasan las horas También tus minutos Este puede ser tu último segundo Uh, historia triste historia histórica historia final una mañana muy temprano de tus sueños despertarás tú no lo sabrás Esta es tu día, hoy vas a morir. Historia triste. Historia histórica. Historia triste.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 final. Uh, uh, uh, uh. Pues sí, sí, sí es en en anedonia, ¿eh? Sigue sí sintiendo al anedónico miserable, ¿Eh? es en Radio Cuca, la radio libre de Ubieu, ¿eh? pero que llega al mundo entero siempre que exista una conexión de internet si no, no llega sigue sintiendo este programa que esta noche está dedicado a la muerte ¿eh? a ese fenómeno tan terrible ¿eh? a la muerte, al suicidio a la decisión ¿eh? a la decisión de una persona de de poner fin a la a la sobida ¿eh? una cosa que bueno pues que tampoco mal anedónico miserable que soy yo porque tampoco me parece terrible ¿eh? Eh, deseable pues no yo creo que no que, que hostia ojalá fuéramos todos quien a, ¿eh? a vivir la vida hasta esas últimas consecuencias a desarrollar todo el potencial que tiene la vida ¿eh? pues ya la fuésemos capaces de eso ¿eh? lo que pasa que bueno pues hay demasiados condicionantes ¿eh? demasiados seres que, <ríe> que se creen quien va para ¿eh? a tomar decisiones por nosotros por las demás voluntades demasiados seres que ¿eh? Apoyados en la fuerza bruta consiguen mantener el su so poder eso dominio. Pero en fin, qué vamos a qué vamos a hacer? ¿Mm? yo creo que en un programa dedicado a a la muerte, ¿eh? en el que estamos venga a hablar de la muerte, a lo mejor tenía que decir si sí, yo creo que existe eh, existado después de la muerte y posmorte. A ver, referido al al propio individuo que muere, el propio Eh, organismo cuyo funcionamiento eh, fae que surda ese individuo ¿m? porque hay acuérdame que esto tenía un nombre en algunas escuelas eh, bueno que viene a ser una cosa así como que el, pro, el individuo eh, y el producto del funcionamiento eh, de un organismo yo creo que ya todavía más el individuo y el producto del funcionamiento del organismo y toda una serie de condicionantes que tiene alrededor eh, entre otros el resto de, de individuos con los que se con los que se ¿eh? Eh, que el individuo individual valga la redundancia que y, y eso es un producto un producto de, de una serie de frulementos y una serie de de interacciones ¿eh? y una esfera. A mí me gustaba mucho ese concepto de, de la esfera y una esfera eh, dentro de la de la que hay muchas cosas y una esfera que se eh, se se entrecruza con con otras esferes y como se llamaba eso cuando los conjuntos interseccionaban? Pues bueno, y una esfera que se intersecciona con con otras muchas con otras muchas esferes. ¿eh? Eso y eso y el individuo y de la interacción de las esferas pues pues digamos que surge el concepto absoluto de individuo porque el individuo no es solo la esfera y también les parte de las otras esferas que interaccionan con ella pues eso eh, bueno pues referido así si individuo así si organismo eh, creo o no creo que existe de algo después de, de la muerte de, de algo de, de algún tipo otra vida otro, ¿eh? Yo personalmente eh, no creo que exista nada. ¿Por qué? Diréis vosotros, coño, ¿por qué piensas de esa manera? Bueno, pues porque yo creo que no tengo ningún motivo para pa pensar de, de esa otra manera. Y seguramente muchos diréis, coño, pues tú quién te crees, ¿o? Oh, ¿eh? Resulta que mientras toda la historia de la humanidad, que si religiones, que si, eh, que si fenómenos paranormales, que si teorías de la vida después pues de la muerte, que si tal, y vas tú y dices que no. No, a ver, yo no digo que no. Digo que no, no hay ningún motivo para pensar que sí. Y algunos me dices Pues los milagros, las apariciones, les fantasmes Yo ya sabéis. que sigo siendo seguidor de Guillermo de Oca y de eso pluralitas non ponendas sine necessitate me parece o algo así que sepa latín que que lo ponga bien y decir que donde hay explicación cercana no buscar explicación lejana él decía lo donde hubiere causa bueno él decía lo no porque él no sé de dónde yera ni ni como lo decía pero bueno que yo yo sentí lo de un hubiere causa cer, si hubiera causa cercana no buscar causa leoncana ¿eh? el principio de parsimonia ¿eh? Eh, lo más sencillo probablemente la explicación más sencilla sería la más cercana a la certidumbre hombre no necesariamente ¿Eh? supongo que puede haber explicaciones eh, muy complejas que bueno porque a lo mejor dean más con el con el con la cuestión ¿eh? Eh, con la certidumbre di tú que bueno el propio eh, Guillermo de de Occam decía eso de probablemente la explicación más sencilla sea la más acertada probablemente ¿eh? estamos hablando de de probabilidades una vez más no falamos de verdades absolutas ya sabéis que también lle un, eh, un concepto que que refugo bastante ¿eh? el de verdad absoluta y, tanto como refugio el de verdad relativa es <risa> lo mío ya sabéis que lleva eh, más bien un, una construcción no es verdad sobre otros no es ladrillo sobre otros yendo cada vez más arriba nada de es relativo ni nada de es absoluto porque Siempre se podrá ir más arriba, ¿no? Eh, bueno, pues volviendo al tema que nos ocupa eh, La cuestión es que... Oye, vea cómo me quedó esa frase, ¿eh? De serio, volviendo al tema que nos ocupa <risa> Bueno, que la cuestión es que yo no creo que haya nada después de la muerte Porque no tengo ningún motivo para pensar que sí lo hay ¿m? ¿Quiero decir esto que refugo categóricamente la posibilidad de que exista? Eh, no, no la refugo categóricamente. Ya sabéis que en eso consta en mi pensamiento eh, científico, en eso consiste. ¿eh? En no refugar absolutamente nada por el mero hecho de refugarlo. ¿Donde no decir, bueno, ¿cómo abre vida después de la muerte? ¡Qué tontería! Bueno, bueno tontería no, pues verlo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya hasta ahora, pues no hay nada que me lleva a pensar que sí, que efectivamente, que efectivamente lo hay. ¿Mm? Eh, ya os comenté otras veces. Yo, bueno, pues, por ejemplo, eh, quedéme con las ganas de, de, de comentar una serie de cosas con el mio papá. ¿Mm? Eh, y entonces yo, cuando el mio papá morrió, yo me quedé con ese raconcomio de una serie de cosas que quería comentar, pues dije yo, bueno, pues a lo mejor... Y es verdad que que la voluntad pervive después de ese momento, de ese centro de la esfera de la muerte. ¿eh? Y a lo mejor es verdad que la voluntad pervive y, y que esas voluntades, según dicen de algunos, que pueden venir, a, bueno pues a están en otra dimensión, según dicen ellos, y pueden venir a la dimensión al mundo de los vivos e interaccionar con los, con los vivos. Y yo dije, bueno, pues si a mí me pasara eso con el mío pa... Bueno, pues mira, oye, pues bien, porque si no podría hablar estas cosas. ¿eh? No creo que vaya a pasarme. ¿eh? Pero bueno, pues oye, a lo mejor pasa. ¿Qué sé yo? Si pasa, entonces vendré un día y diré, pues oye... Eh, que esto que vos decía de que no hay ningún motivo para que yo piense que... Eh, hay vida después de la muerte... ¿No? o que el individuo, que la voluntad, eh, la conciencia previve después de la muerte, de la, del, del cese de funcionamiento del organismo. Eh, Acordemos que yo os decía que no había ningún motivo. Pa, digo, pues ahora ahora ya tengo motivo para pa pensar de otra manera. ¿Mm? Y es sencillamente eso de, de buscar motivos, buscar explicaciones, ¿eh? buscar lo de explicación más, más sencilla. ¿eh? Más sencilla porque... yo sigo bastante convencido de, del principio de parsimonia sigo siendo bastante fan de de Guillermo de Ockham. ¿m? y entonces sigo pensando que probablemente la explicación la explicación más sencilla ya sea a ya la que más cerca está de la de la verdad ¿eh? de la verdad eh, bueno luego claro, eh, pst, cuidadín si si cuando falamos de vida después de la muerte, no estamos refiriéndonos exactamente a, a la voluntad, a la conciencia, ¿eh? a la conciencia del individuo, sino que estamos refiriendo a otro concepto, no es decir, más material o todo lo contrario, más más espiritual, ¿eh? sería muy complicado de de definirlo por lo menos para mí sería muy complicado ahora mismo me viene uno que chane de esto y dice, no joder, esto es mucho más material o mucho más tal pareces tonto, vanedónico y yo diría joder, a ver chaval yo sé de lo que sé, de lo que no sé, no sé ¿Eh? vámonos, yo esto no sé pero bueno, me refiero a que si, si nos referimos a, a la muerte con un concepto como el del como el del tao, del taoísmo en eh, el que todo pervive porque, al fin y al cabo, eh, pues, pues num, vamos a desaparecer, sencillamente vamos a transformarnos, igual que eh, que, que nos transformamos para llegar aquí. Esto que llamamos vida, este este segmento entre el nacimiento y, eh, y la, la llegada de del cese de furrulamiento, no es más que eso, un segmento en la, en la existencia, eh. Eh, ...este momento en el que tenemos conciencia y voluntad de nosotros mismos... ...pues no deja de ser más que un momento de, del devenir... ¿eh? ...del eterno devenir... ¿eh? ...del que na, la energía, como aprendíamos en la escuela... ...ni se crea ni se destruye... ...sencillamente se transforma... ¿eh? ...vaya concepto, ¿eh? Concepto en el que a lo mejor ni siquiera pensaste ninguna vez... ...pero yo un concepto en el que está... Absolutamente contenido el otro concepto que es el de eternidad. ¿eh? Como que no se crea ni se destruye? Está siempre ahí. ¿eh? Y además, bueno, si a eso y juntamos eh, lo bueno, lo que ya prácticamente una cosa más o menos aceptada por todos los que chan en mogollón de física en el último siglo, por lo menos, que llegue la energía. o en un deja de ser otro estado de la materia ¿eh? o al revés o la materia un estado de la no la energía un estado de la materia eh, pues entonces es, llegamos a la conclusión de que la materia entonces tampoco se crea ni se destruye nada más que se transforma ¿eh? o ese complejo materia energía ¿eh? eh, no se destruye solo se transforma nada más se transforma va a seguir siempre ahí no eh, eso no deja de a ver si lo miramos a niveles eh, físicos muy elementales, a niveles de átomos bueno, que ahora ya no lleguen ni siquiera lo elemental, porque ya hay un bollón de, de partículas subatómicas eh, que tan, que, tan, que encontraron los, los físicos pero bueno, visto así nada, los átomos que, que hoy nos conformen eh, que ahora mismo están conformando el, el mi organismo pues son los mismos átomos que, que hay un momento podían estar formando parte de, de otra cosa de hecho muchos de los átomos que ahora mismo forman el mío organismo seguro que no son los mismos que, que cuando hay un minuto decía falaba de los átomos que formaban el mío organismo ¿eh? muchos seguramente ya escaparon del mío organismo ¿eh? y muchos estoy metiendo los adentro dentro qué sé yo estoy respirando por ejemplo ¿eh? con cada respiración pues entre unos cuantos, unos cuantos átomos para adentro, ¿no? Eh, según Falo, pues voy, voy soltando perdejones también. ¿Dónde debería decir esto? Porque ahora el próximo que venga a hacer programa en la cuca... ...va a mirar por el micrófono y va a decir... ...joder, está lleno de perdigones de la alineación incomiserable... ...no, pero tranquilo, que seguro que, que ahora mismo... El, el, ...la espuma del micrófono está llena de perdigones... ...de la alineación incomiserable... ...pero también de, de todo cientos de ellos que pasaron primero por aquí... ...o sea que... <risa> ...a ocho no nos gana nadie en, en Radio Cuca... ¿Mm? Eh, ...bueno, si alguien nos ganará tampoco, oye, para tanto... ...pero bueno, que decía que... Eh, ...volviendo a lo que estaba... ...que con un concepto así nada de esa manera... ...pues entonces sí podemos decir que... ...que sigue existiendo la vida... ¿eh? Eh, ...después de... ...de ese momento de intensidad máxima... ...de la esfera... ...del cese de furrulamiento del organismo... ¿eh? ...lo que ocurre que... ...bueno, yo pienso que no un existe... ...la conciencia... ¿eh? ...más que pienso que en un sigue existiendo la conciencia... pienso que no tengo ningún motivo para pensar que siga existiendo la conciencia después de, de ese momento ¿no? eh, ya os digo que no me niego eh, no me niego no niego que, que pudiera existir pero bueno, yo personalmente mm, pienso que que no exista, que no está que no no hay, hay por qué pensar que exista Corro falando de fondo Porque se me escapa Mira, la pifia esta vez Esta es el mal en vez de Cometela de entamo la de final No pasa nada, no pasa nada La cuestión es que la pifia esté aquí Para que, bueno, yo pueda marchar tranquilo para casa Porque llegue sin una peciera Diría yo, madre de Dios hielo Que lo que está por llegar No llegó la pifia Y que está por llegar de alguna cosa peor Porque yo voy muy de científico y de hostia, si digo que si no hay ningún motivo para pensar esto, pues me, yo, yo pienso, yo también soy epofénico, joder, y entonces eh, veo cosas donde no les hay, y si no me aparece la pifia, digo yo, hostia, pues puede pasar algo mucho peor. Pero bueno, como ya vino la pifia, digamos que ahora ya, por lo menos, ¿eh? Puedo terminar el programa tranquilo, bastante tranquilo. Eh. Hey, de fecho, bueno, pues que hey, hey, hey, está todo mezclado y ahora lo que quiero que suene son los Defcon 2 para catar como todos los hermanes, ¿vale? Mega un saludo muy grande a toda la gente que sintió anedonia a través del 107.3 la frecuencia modulada, un saludo muy grande a toda la gente que lo sintió a través de internet. un saludo muy grande también a toda la gente que lo descargue que lo sientan diferido y que demás y sobre todo que te aquí la semana que viene O okay, que, oye igual decidiste y suicidamos no lo sé oye o sea la que no yo soy uno de esos que están en la esfera de interacción y que no desea que vos suicidéis soy un egoísta like venga oye la semana que viene aquí, coño, que no busco ya vale venga tal bien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 Más arriba y más atrás Mira y verás Cómo te el Poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta Corbata Cabardina O Pero nunca de gallumbo Y todos a una Pisándote las chepa Rampla Trinca Malversa Que siga el paso doble Y la cuerga flamenca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 Te caucan, que no te caucan. Eres un cariño, pero sabes ya que a la vida.